Ramiro Rodríguez, ¿cómo andas Ramiro? Buen día. ¿Cómo andas Pali? Buen día. Saluda a todos, a bueno. todos tu audiencia. Bueno, ¿cómo andas? Bien. Bien, bien, todo tranquilo. Bueno. Eh bueno, un poco la columna de hoy lo que lo que traía eh, pro, como propuesta era analizar, ¿viste? Que bueno, ya tenemos uno, uno unas tres semanas de, de nuevo ministro de Economía, superministro eh No sé sí eh, de, de, de sergio massa eh, en ese en ese ministerio y él el día que asumió eh, planteó cuatro cuatro puntos sobre el cuál sería su plano o sus o sus cuestiones sobre las cuales iba a realizar reformas o cambios no mm. entonces la idea es un poco analizar esos cuatro puntos que se plantearon y cómo han ido. Eh, cómo se han ido sucediendo los hechos y si los ha podido cumplir o no lo ha podido cumplir, por lo menos desde mi humilde punto de vista, ¿no? Bien, dale. Te escuchamos, entonces. A ver. Esa sería la, el planteo de la columna y después alguna noticia cripto media chiquita para para no, no olvidarnos tanto de, de, del tema dale. de criptomonedas. Eh, bueno, entonces los cuatro puntos de masa eran orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión esos cuatro puntos planteó eh, sergio massa el 4 de agosto mm. ¿Qué, qué es lo que podemos mm, eh, englobar en orden fiscal orden el, el, es vi el, el todos los estados plantean un presupuesto este año justo ese presupuesto no se no se aprobó lo aprueban, el, el, el presupuesto lo ejecuta el Poder Ejecutivo, o sea, los presidentes, los gobernadores, los intendentes, pero lo aprueban los cuerpos legislativos, o sea, las cámaras de diputados, los consejos, etcétera, ¿no? Ese presupuesto tiene ingresos y egresos y son justamente exantes, o sea, nosotros preveemos qué va a pasar el año que viene, o sea, que está atado de muchas... Eh de muchas cosas que, que son las previsiones que se tienen sobre la economía, que después pueden andar mejor o peor, ¿no? Sí. Eh, esa diferencia entre ingresos y egreso, a, a, a grosso modo, ¿no?, que se plantea y que, y que va generando el Estado entre lo que va cobrando por impuesto y lo que va pagando por los servicios que presta el Estado, mm. eh, es lo que se, se habla siempre del componente fiscal, cuánto recauda, cuánto gasta, claro. ¿no? Mm. Ese sería ese e esa cuestión nosotros ahí teníamos una pauta en el compromiso con el fondo de que el estado nacional en este año no iba a gastar más de un do y medio de lo que eh, recauda claro uh -huh. eh, como venía la situación entre eh, en, del, del ministro de economía anterior y lo que fue transcurriendo en el año ese eh, estábamos bastante ajustados para ese cumplimiento, o sea, veníamos si seguíamos como en el primer semestre, no se iba a cumplir esa pauta. Entonces él ahí planteó cuatro puntos para este punto de que el Estado vaya a tener cierto equilibrio entre lo, lo que recibe de impuestos y lo que y lo que gasta, ¿no? Esto técnicamente, después le podemos dar toda la visión política, que, que cómo genera... O sea, yo creo que el equilibrio fiscal o un, un, un orden fiscal es como una política que podría ser transversal. Yo creo que desde la mayor izquierda a la, al arco más de derecha, creo que nos podríamos poner de acuerdo todos en que hay que tener un orden fiscal en el Estado, ¿no? Sí. El, el tema es después que ese la, la ideología va a estar dada en cómo vos le, le da ese orden fiscal, ¿no? Sí. Cómo recaudás y a dónde recaudás, mm. y cómo gastás y a dónde gastás. Sí. Eh, entonces, bueno... Eh, en esa Digo porque las cuestiones de orden fiscal siempre son, eh, son en, en el discurso por ahí que uno escucha, eh, son de, de, de esta dualidad planteadas como que son algo muy de... Eh, ¿Cómo plantearlo? Como que son eh, muy asociadas al neoliberalismo, a gobiernos antipopulares, etcétera, ¿no? Mm. Y creo que la realidad es que se ha usado por ahí como como una venta, pero que Eh, el Estado para ser fuerte y para para cumplir lo que tiene que cumplir, eh, para la ideología de cada uno tiene que tener una, un orden fiscal. No importa si si querés un Estado grande o querés un Estado Sí, chico, sí, el tema es que de dónde ordenado de ordenado en ese sentido. El tema es de dónde ¿no? sacás los recursos, si se lo hacés pagar claro, al, los a, a los sectores populares o Exactamente. Que, o a los más ricos. Y si vos con esos recursos que obtenés ¿En tus gastos beneficia a los sectores sí. populares o beneficiar a, a, a, a los que están más arriba de la pirámide? Ahí sí. está la ideología, pero sí. no no creo que en el, en el tema del orden fiscal. Él planteó cuatro cosas. Adelantos de, que no iba a pedir más adelantos al Tesoro. Mm. Eso tenía impacto monetario porque eso qué es adelantos al Tesoro. Si vos no venís recaudando y tenés que gastar, o sea, vos la realidad es que vos tenés un componente bastante fijo en los gastos, todo lo que es sueldo... Eh, determinadas obras que tenés comprometidas, etcétera, que las tenés que ir pagando. Mm. Si vos no vas recaudando, ¿cómo se para pagar? Le pedí al Banco Central, que ya hemos visto los roles de los bancos centrales, etcétera, mm. que, te, que te preste los pesos. Claro. Entonces, mm. ese, ¿cómo te lo presta el Banco Central los pesos? Con emisiones. Entonces, mm. bueno... El, el una de las cuestiones es que iba a ordenar la parte fiscal para no pedir más adelantos del Tesoro para que el Tesoro no le tenga que pedir más al Banco Central eso lo ha ido cumpliendo eh, la cuestión de la pauta que dijo que iba a mantener la pauta del 2 y media con el fondo que eso lleva dos cosas eh, dos de las otras medidas que dijo no la, la dos o tres, digamos, la prohibición de ingresos a planta en los eh, en eh, Eso se de, de, de digamos de no agrandar la planta del Estado, de no seguir sumando empleados al, a la planta del Estado, sí. y la novedad ahí es que va a haber eh, o, o se está trabajando con el INDEC para el que el INDEC haga una una estadística oficial sobre el empleo público estatal. Bien. Que creo que es algo celebra, celebrable otra vez más allá de la de la cuestión ideológica que uno tenga, ¿no? Que que tener información pública Eh, de calidad siempre va a ser eh, bueno para para generar discusiones políticas eh, basadas en, en datos, ¿no? Sí, en datos reales. Datos que, sí, reales. En datos reales, sí. exactamente. Uh -huh. eh, y no estimado, y no, eh, que, digamos... Después los datos obviamente son todo interpretables, pero por lo menos que acordemos que el, en los datos. El sistema de cuenta única, el sistema de cuenta única que en todo... El eh que que trajo una noticia bastante fuerte después de esa de vienen a pedir eh, más fondos a, a al Ministerio de economía y tienen fondos a plazo fijo viste que dijo, que dijo eh, Massa en un momento es una es una cuestión que en, en, en todas las las las etapas del gobierno federal o sea al nivel tenemos un gobierno nacional, provincial y municipal, es una discusión que siempre se da en la en, en la distribución de recursos, ¿no? que hay algunas algunas eh, provincias, municipalidades o lo que sea, de acuerdo a, a donde nos planteamos que piden recursos al, a, al Estado de, de mayor nivel y tienen propios, ¿viste? Mm. Entonces ahí se da una discusión de por qué tienen propios y por qué son efic eficientes en cómo gastan o en cómo recaudan, o etcétera, y bueno, ahí hay toda una discusión que va y que va a estar en estos días, creo, eh, cada vez más a flor de piel. Y después todo el, la cuestión de subsidios que vimos, eso fue una de las noticias que más se sí. dieron de lo que había planteado, de la implementación de eh, la quita de subsidios, etcétera, ¿no? Mm. Ahí hay una, una cuestión también geográfica importante, el... el, el La Cava siempre pagó servicios muy baratos, ¿no? Tanto de electricidad, de gas y de transporte, con relación al resto del país. Así que tenemos ahí una cuestión federal sí. también en discusión. Ese es el primer punto, ¿no? Y el, la cuestión de, de ordenar un poco las cuentas públicas. Ahí va con eso. Eh, en, eh, más allá después de, lo, de, de como te decía, la, la, la discusión, claramente el gobierno en esto, mi idea es que está dando un giro bastante más conservador de lo que tenía eh, en, en las medidas y de, de medidas de mayor ortodoxia, digamos, vemos en, en general, ¿no? Es algo bastante que está a la vista. Sí. Eh, el segundo que creo que es para mí en, en, en donde más eh, po, eh, menos avance hubo es el de sostener un superávit co comercial, o sea, eh, lo que dijimos antes, el orden fiscal es, es cuánto el Estado eh, recaude y cuánto gana, Cuando el Estado, justamente, eh, una de las fuentes que tiene eh, es, es la balanza comercial, que es cuánto exportamos contra cuánto importamos, ¿no? Y él, él ahí planteó algunas algunas eh, medidas para el tema de... Cuando vos tenés un dólar oficial y un dólar financiero desdoblado como tiene la Argentina, o sea, uno de 130, 140 y uno de 280, 290 un 100% de brecha, lo que hay es por ahí algunas maneras especulativas tanto de importadores como exportadores que tienden a subfacturar exportaciones porque las cobras a un dólar barato y a sobrefacturar importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro algo que viene del exterior por eh, 1.000 dólares, el Estado me vende 1.000 dólares baratos para yo comprar al exterior, ¿no? Sí. Si yo consigo una boleta de 2.000 dólares, Por eso que vale 1000, me hago de 1000 dólares baratos que los vendo en el mercado eh, negro mm. y le hago una diferencia ahí de, de cotización. Del ciento, ¿no? 115%, eh, que es la brecha, claro, entonces, es la brecha. eso eso es lo que lo que él planteó que iba a permitir que las empresas re, re rehicieran sus sus declaraciones jurada y si no lo iba, porque ahí hay claramente una una maniobra de lavado, lo iba a denunciar en Estados Unidos, eso es lo que más verde creo que está y lo que no, por lo menos mediáticamente, o que uno conoce o uno ha tenido información, ¿no? Bien. Y después planteó como tercer eh, tercer punto el fortalecimiento de reserva, el fortalecimiento de reserva con dos medidas importantes. Eh, Hay una tercera que se llevó adelante y él no la anunció. Eh, bueno, la dos medidas que él anunció fue el dólar soja y la idea esta de que iba a haber un dólar eh, un dólar que no iba a ser ni ni el, ni el más barato ni el más caro, digamos, intermedio para para alentar a la, a la liquidación de exportaciones y que ese dólar que estaba para soja medio se iba a... a daba la de que se iba a generalizar. ...que iba a esa metodología aplicarse a otros bienes eh, que se exportan eh, eso ha sido por lo menos en estos primeros 20 días muy poquito las la, las liquidaciones que se dieron bajo esa eh, bajo esa modalidad o sea que parece que no estaría funcionando mucho y de hecho ayer ya leí una noticia como que hay algún proyecto para, para modificaciones en ese sentido sí. y después eh, él anunció algo que se llama repo no que eh, eh, el REPO lo que viene haciendo es una refinanciación de deuda entre bancos con un activo eh, con un activo como colateral esto qué quiere decir que alguien del un banco del exterior le compra a un banco argentino o al banco central en este caso títulos públicos le da la plata y, y se queda con los títulos públicos como como garantía no y mm -hmm. Eh, entonces, eso es algo que ya se hizo en la Argentina De hecho, Macri hizo dos o tres de estas repo Y fue con lo que pudo levantar el corralito ¿no? Es algo, es una, es una maniobra eh, bien, Es una operatoria, digamos, bien eh, conocida eh, de, de, de reserva a nivel internacional Eh, con el nivel de reserva que tiene la Argentina es arriesgada, pero bueno, para Massa ahora empieza una un viaje por Estados Unidos, Europa y creo que algún país de, de Asia para que pueda generar esta esta cuestión y es lo que fortaleciendo la reserva le pueda dar cierta previsibilidad o contención al dólar. bien eh, Lo que no anunció, pero que terminaron haciendo fue subir mucho la tasa de interés de plazo fijo. La tasa de interés de plazo fijo hoy el, el Banco Central le puso que como mínimo los bancos puedan tengan que pagar a, a particulares un 69,50% de tasa nominal anual, que eso da un 100% anual si Sibol, todos los eh, Sibol, los plazos fijos tienen como como tiempo mínimo 30 días. Si vos todos los cada 30 días los renovás, es un 100% anual. Ah. Esa medida que es bien tradicional de manejo financiero lo que busca es tratar de captar depósitos en pesos y que esos de esos pesos no se dolaricen, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. eh, ahí la cuestión que tiene es que una tasa que la tasa de interés, es un precio más en la economía, es el precio del dinero. Sí. Entonces, eh se empieza a formar lo que se lo que se denomina la espiral inflacionaria, ¿no? Porque en cierto punto sí si contiene un poco el dólar, después hay que irla bajando para que eso no vaya a precios. Bien. Y la última cuestión es que planteó de desde... con inclusión, como último tópico, que eran las cuestiones de, bueno, toda estas medidas que si bien son restrictivas, etcétera, cómo tratamos de paliar eh... Eh, la, la cuestión de los que menos tienen, ¿no? Eh, en ese mismo momento eh, planteó un bono extra para jubilados que a la semana se estableció en 7.000 pesos por mes, más el aumento que correspondía para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, más el aumento que correspondía del 15,53% de, eh, el ajuste de la fórmula jubilatoria, ¿viste? Uh -huh. Con eso la mínima quedó en 50.300 pesos en la Argentina. De, del anuncio se logró, o sea, se llegó a eso, al, al ajuste normal de la de la de la fórmula jubilatoria y un bono de 7000 pesos eh, extras para los jubilados. Lo que más o menos duplica el ajuste de la fórmula jubilatoria que viene un poco que siempre viene un poco atrasada, ¿no? Es es similar a como te acordás planteamos alguna vez cómo se medía la, la inflación. Sí. Eh, eso para jubilados, después planteó eh, paritarias y en algún momento habló como de algún bono para empresas, para los privados. los empleados privados. De eso no hemos tenido novedades en estos no, 20 días, ¿no? No, ¿no? no hubo novedades. Creo que es un poco la, la, la deuda que, que se está teniendo, por lo menos desde los sectores populares. Y un poco lleva también a la movilización de la CGT de la semana pasada y algunas cosas que uno va escuchando, digamos, eh, por parte de los dirigentes eh, sindicales, ¿no? Que están están presionando para, obviamente, con los niveles de inflación que hay, eh, tratar de que el salario no le corra tan de atrás a la inflación. Y, y la última cosa que planteo de este tópico es el reordenamiento de planes lo que se fue anunciando fue esta cuestión de convenio con universidades nacionales para llevar adelante como una sí, un una relevamiento, un relevamiento de todos los planes, planes. claro. Un relevamiento sí, sí. Y, y sí, y cierta auditoría, parece claro. por, por lo menos en algún lado lo leí así. Mm. Bien. Ahí vamos. Bien, Ahí bueno. Hablamos con, con este plan. Eh, si tenemos un unito cortito lo sí, de dale, lo de criptomonedas. A ver. Eh, Mercado Libre largó su criptomoneda. Mira, que es algo que no nos hubiéramos imaginado que no tuvo casi trascendencia porque la alargó en Brasil. Ah. Esto tiene un potencial tremendo porque si funciona eh, es un token para fidelización de clientes, ¿viste? No sé si vos usás o usuario de Mercado Libre, ¿viste que tenés como sos clientes del nivel 3, nivel sí, 4, nivel 5 sí. y te van dando promociones, ahora hay una promoción que te da Star Plus y, y Disney y algunas otras cosas y tenés promociones de Eh, de, de envío más barato. Sí, o envío, envío gratis. cero ah, De acuerdo sí. a, al nivel de cliente. Mm, esa mm. se llama en marketing estrategia de fidelización de clientes, tratar de hacerte sentir parte y darte algún beneficio por consumir más, ¿no? Mm. Eh, en Brasil, esa estrategia de, fi de fidelización de clientes la hacen a través de una criptomoneda que se llama mercado coin mira O sea, que te van depositando esos puntos de, del programa de fidelización en una cripto. Lo interesante también es que esa eh, la, la cobertura de esa la operatoria, digamos, de esa criptomoneda no la hace mercado, sí es de mercado libre, pero con una asociación con una empresa que nosotros alguna vez la nombramos como una de las que tenía plataformas más fácil para comprar criptomonedas que se llama Ripio que una empresa de, de origen nacional, o sea que serían dos empresas de origen argentino que están trabajando ahí en Brasil esta situación. ¿Qué pasa con esto? Esto es una de las cuestiones que si llega a andar bien puede hacer que el uso de las criptomonedas se masifique, porque la o sea hoy en día la utilización como billetera electrónica de mercado pago es altísima. Claro. En, en, en, en la sociedad, ¿no? Si esa billetera de un día para otro empieza, aparte de ser una billetera electrónica tradicional, como la de cualquier aplicación de banco o fintech, eh, si esa billetera empieza a usar vamos a criptomonedas, va a pasar la gente casi con, sin darse cuenta a tener una billetera cripto la mayoría de los argentinos. Pero bueno, es un primera es una primera prueba que está haciendo la empresa en Brasil. Bien, Ramiro. Gracias por todos los datos. Bueno, eh. bueno, un saludo te mando un abrazo a toda la audiencia. Dale. Abrazo eh. grande. Eh, Ramiro Rodríguez, eh, docente de la Universidad Nacional de la Pampa y contador público nacional, pasaba por Radio Kermés con la columna Criptomoneda y Economía Digital hablando sobre todo del plan de Massa, che, eh, del plan económico eh, del ministro del Superministro Sergio Massa.